En punto. Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Muy, pero bueno, pero, pero muy buenas tardes a todas y a todos los escuchas de la 91.5 FM, la radio rebelde de Katia. Entonces, grada popular, como todos los jueves, desde hace más de dos meses, este nuevo horario. Normalmente salimos los sábados de 7 a 9 de la noche. En la dirección de esta estación, Juan a r t e a g a en la coordinación de producción, Jesús a r t e a g a Y en la coordinación de Educación, Cultura y Deporte, el profesor Oscar t o r quienes h a b l a en la producción y conducción de este espacio, su amigo Javier Xavier. Los puntos de contacto para la grada popular son el 0412-736-0577. 0412-736-0577. Y también tenemos un blog donde están el resto de nuestras redes sociales. Tenemos grupo de Telegram, en WhatsApp y un grupo en Facebook que es el más antiguo. Pueden buscarlo como gradapopular.blogspot.com. Ahí también tenemos un enlace a la emisora Radio Rebelde. Por supuesto, en、eh, la coyuntura que tenemos hoy día, desde hace, diría, más de dos meses en Venezuela, la amenaza del de hegemón mundial. Los Estados Unidos, quien tiene acá en las fronteras marítimas de Venezuela, una amenaza habitual, una amenaza recurrente, donde movilizaron una cantidad importante de, de barcos, aviones y, por supuesto, la unión de las naciones latinoamericanas, como el CELAC,、eh, el ALBA, se han pronunciado hasta por esta. Iniciativa del ejército norteamericano y del gobierno del señor Trump al declarar, bueno, de que eso es para supuestamente, según ellos, para combatir al narcotráfico en el Caribe, cuando ellos son los mayores consumidores y desde varias instituciones internacionales se asegura que el mayor transporte de drogas se ha hecho es por el Pacífico y no por el mar Caribe. Así que Tiburón que hace en la orilla, n o diría una canción del señor Rubén Blades. Hoy tenemos en nuestros estudios un sargento primero, el cual nos viene a hablar un poquito y hace una invitación para que se alisten los reservistas al batallón Caracas. El batallón Caracas es uno de los más importantes que tiene la nación y, por supuesto, este. Esta activación de los diferentes componentes del Ejército Nacional, junto a las milicias,、eh, los cuerpos policiales, es un conjunto de defensas donde fin de semana, fin de semana, y de vez en cuando, una, un, de hecho, ya está montado ya lo que es el, un plan de la Ley de Defensa Integral de la Nación. El mismo fue firmado por el presidente de la República el pasado martes 11 de noviembre. Y bueno, vamos a colocar una, ese audio donde el presidente nos habla de esta ley. Y también tenemos un audio de nuestro ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, para meternos un poco en materia. ¿no? Vamos a escuchar estos dos audios y volvemos En unos segunditos para explicarles y hacer、eh, darles a entender de qué se trata esto y, y cómo、no、debemos estar activados hoy día en Venezuela en defensa de la nación, de una nación que no agrega nada, de una nación que debe defender su soberanía. Debe saber nuestro pueblo que esta ley recoge precisamente la doctrina histórica. La doctrina militar de defensa integral de la nación, la doctrina bolivariana, zamorana, y esta ley institucionaliza poderosamente la corresponsabilidad para la defensa de la nación. Aquí está perfectamente recogida. Es una ley que llega el día en que tenía que llegar. A partir de este momento. Al firmar esta ley, deben ser activados en la madrugada de hoy todos los comandos de defensa integral que reúnen a todas las instituciones públicas del Estado venezolano, a la institución militar y a todo el poder popular. Así que procedo a firmar y a ponerle el ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional. Firmada, aprobada, refrendada, martes. 11 de noviembre del año 2025, y digo con todo un país: paz, paz, paz. Queremos paz, tendremos. Ante la máxima presión, máxima preparación. Ejecútese esta ley de inmediato. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen el llamado en la. Importancia de esta firma de esta ley de comando de defensa integral que fue firmada, como ya escucharon en el audio, por el comandante general de la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En la misma, obviamente, como escucharon, el presidente aclara de una vez por todas que tenemos que estar más que alertas ante las amenazas. Que si bien son provocaciones también, no debemos caer en ellas, tenemos que estar activos. Vamos ahora a escuchar lo que también se pronunció el ministro de la Defensa, Padrino López, en, creo que fue ayer en la mañana. Bueno, mis saludos a todo el pueblo de Venezuela. Hoy es 12 de noviembre, estoy aquí reunido con. Parte del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General en Jefe Domingo Hernández Lares, Comandante Estratégico Operacional, Mayores Generales, Generales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, continuando con la ejecución del ejercicio Independencia 200, buscando un punto óptimo de integración, de articulación. Así que permanentemente estamos trabajando en función de que. En función de la paz, de construir la paz con trabajo, no con aquella contradicción de llegar a la paz a través de la violencia que impera en los hegemonismos del mundo. No, es la construcción de la paz a través del trabajo, a través de la lucha permanente, de las virtudes, de las luces. De la República, de las virtudes republicanas y ciudadanas. Esa es la paz nuestra, la paz que nos enseñó Bolívar. Y por cierto, bueno, hoy revisando y celebrando también una ley extraordinaria que marca un hito en nuestra construcción de la doctrina para la defensa integral de la nación: la ley especial del comando. Para la defensa integral de la nación. Una dependencia, de acuerdo a lo que está establecido allí, que va a estar adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con funciones de integración, planificación, coordinación, control de todos los órganos de dirección para la defensa integral, que no son otra cosa sino instancias colegiadas que articulan en el territorio El poder público y el poder popular para planificar, ejecutar medidas de defensa integral. Esto lo que hace es fortalecer esta ley, esa gran estrategia creada por nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro Moro, de la fusión popular-militar-policial. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de la corresponsabilidad establecido y consagrado en nuestra Constitución de la República Popular. Bolivariana de Venezuela. Así que aquí no hay pausa. Mientras por allá nos amenazan, nosotros sin cesar trabajando por la construcción de la paz, por la construcción de nuestra soberanía, de nuestra independencia permanentemente. Como decía Bolívar, pues, la paz es nuestra gloria, la paz es nuestra recompensa, es nuestro p u e r t o y es cuanto es precioso en esta vida. La paz, la paz. Y la paz. Nos... Ahí tiene, pues, un preámbulo para entrar en este tema tan importante que nos acontece a todos los venezolanos hoy día. Y en el mismo, algunos lo verán con nerviosismo, otros lo verán como algo、uh, vanidoso, pero no. Es integral, es donde la nación y todo el pueblo venezolano en armas debemos defender la nación que nos dieron nuestros libertadores. Que se ve por segunda vez amenazada luego del bloqueo naval que se le impuso a Venezuela en los años 1902 y 1903, enfrentándolo el presidente Cipriano Castro en, en, por parte del Reino Unido, Alemania e Italia, donde seguramente este llamado es de los más integrales que se ha hecho la nación completa. Y tenemos hoy de invitado al e sargento primero. Luigi Armirelli, el cual es, viene acá a hacer un llamado al pueblo venezolano, a los reservistas, más que todo, porque él, viene de eso,、eh, él es del batallón Caracas, el batallón, uno de los batallones más importantes. ¿Qué opina usted, Luigi? Bienvenido a Radio Rebelde y a la Grada Popular. Muchas gracias por la bienvenida y, bueno, a su programa. Este, bueno, sí, mire, el, la finalidad de nosotros, los reservistas, ahorita, con este llamado que ha hecho el presidente de la República, Es precisamente a colaborar y a coordinar la defensa de la nación. Por eso es que es muy importante que todos nosotros, ¿verdad? como venezolanos y como reservistas, participemos de esta misión. El Batallón Caracas, en particular, este, tiene una compañía de reserva, de, perdón, de reserva militar. Esta compañía,、eh, la misión de ella es、eh, preparar y formar al reservista. Para la defensa de la nación. En esto hemos hecho un llamado pues a la comunidad y a todo el pueblo de Caracas t r a s e esta emisora tan importante para que se nos u n a los reservistas y vengan a la convocatoria que estamos haciendo precisamente este sábado en el Batallón Caracas desde las 8 de la mañana.、Eh, los requisitos son muy básicos: son la cédula,、eh, la, la baja militar. Con eso ya podríamos. Empezar a ingresar y a pasar al reentrenamiento y a conformar parte de este batallón. Importante llamado que se hace, por supuesto, a todo el pueblo venezolano, a todos los reservistas, para que se pongan al día y vengan, por supuesto, a defender la nación ante esta amenaza concurrente. Ya llevan como tres meses、eh, dando vuelta a los tiburones por acá por el Caribe. Y tenemos que estar claros, sargento segundo, <ríe> sargento primero, Lu Luis, que la verdad es que la nación venezolana, como、eh, es habitual, debe defenderse igual que todas las naciones del mundo. Primero, para la soberanía de la República. Segundo, para defender los recursos que ella tiene. Porque nosotros somos objetivos no solo políticos, sino militares. De parte de estas grandes potencias que quieren saquear, seguir saqueando nuestra s n a c i o n e s y poner monigotes a gobernar los países. Y como tenemos un presidente que no se le ha bajado los pantalones, ahí tenemos que dar la lucha. Y por supuesto, ahí está un ejemplo de lo que pasa en Irán, que es una nación muy parecida a Venezuela: tiene petróleo, está combatiendo, tiene un proceso revolucionario. o y b u e n ¿Cuál es su opinión acerca de todo esto y cuál es el llamado al pueblo venezolano para que esté consciente de que somos un objetivo político y militar de parte de las naciones potencia? Bueno, realmente nosotros, muchos de nosotros, hemos acudido a este llamado ya hace más de 15 semanas que hizo el ciudadano presidente de la Defensa, comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.、Eh, hemos ido acudiendo en grupos para conformar esta. En diferentes batallones, en particular yo hablo por, por la compañía del batallón de nosotros, el batallón Caracas, a conformar pues, un grupo de reservistas que estemos a la orden y presto para la defensa del país. s í realmente、eh, nuestro país tiene muchas cosas apetitosas para los gringos,、pues. tenemos petróleo, tenemos tierras raras, tenemos agua, tenemos territorio, tenemos. Demasiados recursos, una posición estratégica al norte de la América del Sur que nos hace ser un puerto especial, este, un frente al mar Caribe, fronteras con países importantes como Brasil, Colombia. Y entonces, bueno, sí, los norteamericanos necesitan los recursos debido a su propia crisis que tienen. Y la idea es. Precisamente no es que estemos preparando personal para nosotros hacer algo en contra de ese país, no, si nosotros estamos es tratando de prepararnos para la paz, como d e c í nuestro comandante jefe, precisamente para evitar que la guerra llegue aquí, porque si no demostramos brazos fuertes, no demostramos fuerza y mostramos debilidad, los gringos nos van a aplastar. Así mismo es, y tenemos que estar claros que en la unión está la fuerza y, por supuesto, el llamado. Cuando la patria llama, hasta el llanto del niño, del niño calla. Esto es g r a d a popular por la 91.5 FM. Vamos a hacer un corte musical, pero al volver, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo, de, de esta promulgación de esta ley. Eh, para la defensa integral de la nación, así como otras noticias que hemos visto en los últimos días en este asedio constante que tienen、eh, el hegemón estadounidense. Y por detrás también deben estar otros señores banqueros y petroleros que quieren venir a poner sus garras en esta nación que tiene reservas internacionales de petróleo de las más grandes del mundo. Este es l r a d o popular 0412-736-736. 0577 los puntos de contacto. 私たちの生命の世界に行くことができるかもしれない。 La alcaldía de Caracas, a través de Fundarte y el gobierno de Caracas. ¡Sí, lo logré! ¡Vamos! Te invita a la decimosexta edición de la Feria del Libro de Caracas. Matías, ya deja de jugar con eso. ¡Ay, hermano! ¡Un l á t i c o más! El abuelo nos está invitando a un mágico mundo. o A esta gran aventura del 31 de octubre al 10 de noviembre. ¡Guau!、Wow, ¡Qué mundo tan fascinante! Te esperamos en la Galería de Arte Nacional y Plaza La Juventud. Esto sí es una aventura de verdad. ¿Un libro? ¡Un amigo! Sí, señores, vamos todos a la Feria del Libro. Que a pesar de que tenemos una coyuntura nacional y una amenaza habitual, o ya se la va volviendo habitual, desde los Estados Unidos nombrándonos desde hace más de tres gobiernos norteamericanos, o b a m a fue que nos nombró una amenaza inusual. Desde ahí empezaron los problemas. Tenemos más de 200.、Eh... <risa> Más de, más de mil, más de mil, más de mil sanciones con leyes norteamericanas que quieren imponernos a nosotros,、eh, jurisdicciones de, que no tienen nada que ver con la soberanía nacional, y por supuesto asustar a nuestros socios a, en el mundo, a nuestros vecinos, a los que hacemos negocio, s asustarlos para que no vengan a hacer negocio porque, según supuestamente, eso lo sancionan a, a casi todo el mundo. Y bueno. Hay que hablar de ello porque nosotros desde hace más de 15 años estamos viviendo este tipo de sanciones y somos una nación digna de cual no nos vamos a r o d e a r ante nadie y vamos a seguir defendiéndonos de las amenazas de, este, de esta gente que está empeñada en cambiar el gobierno. Esas t son maneras para presionar al pueblo y para que la, la, el pueblo salga a la calle para decir que el único culpable es el que está en Miraflores y no es así. El, el culpable son los manipuladores, los medios de comunicaciones que quieren imponer, bueno, ellos son, se hacen creer el cuarto poder y quieren imponer a sus amos de Caracas, a sus empresarios, en las presidencias de nuestras naciones dignas, pero eso no es así.、Eh, eso será ya en Norteamérica, que dicen que solo hay dos partidos políticos, pero no es así, hay más partidos políticos y siempre gana el que gana más estados en vez de ganar. Por voto popular, una cosa que en ninguna democracia del mundo ocurre. En Estados Unidos se gana por colegios electorales. Este es el grado popular por la 91.5 FM. Hoy tocando, bueno, el tema que nos trae a c o a l i c i ó n Desde hace meses tenemos una situación bien de alerta, ¿no? Donde todo el pueblo venezolano tiene que estar. Atento ante los movimientos inusuales de esta gente que quiere venir a alborotar el, el patio, el Caribe, una, una república, una, un continente que se declaró zona de paz、eh, a nivel mundial. Aparte, que Estados Unidos acaba de violar un tratado internacional sobre、eh, armas nucleares en el Caribe, ¿no? trajeron submarino s y han traído una cantidad de barcos potentes. De hecho, hoy, hoy o ayer llegó un s ú p e r barco. a Estos que llegan, bueno, de todo un poquito. Aquí dice en una de las notas de nuestros amigos de Amadi de Yan, o sí, una, una de las agencias de noticias de Irán: dice Venezuela activa fase superior del plan independencia 200. El vicepresidente, pre, vicepresidente sectorial para la defensa y soberanía. Y ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció este martes el inicio de la fase superior del Plan Independencia 200, una operación estratégica ordenada por el presidente Nicolás Maduro para fortalecer la defensa integral de la nación ante la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. Desde la base aérea g e n e r a l i m o Francisco de Miranda en Caracas, Padrón López informó que casi 200.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional, junto a la milicia bolivariana, los órganos de seguridad ciudadana y los comandos de la defensa integral, participarán en los ejercicios que abarcan medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos. Este ejercicio, dijo el, el comandante, el ministro de la Defensa, dijo que este ejercicio fortalece el comando, control y comunicaciones en todo el territorio nacional.、Eh, no se detiene ni un solo día, así lo afirmó el comandante de las Fuerzas Armadas Nacional, ministro Padrino López. Recalcó que las maniobras no interferirán con las operaciones cotidianas de la s Fuerza s Armada s Nacional Bolivariana. Que continúa enfocada en la lucha contra el narcotráfico, el combate a grupos irregulares fronterizos y la neutralización de organismos terroristas. Hoy día, mira,、eh, con nuestro invitado, el, camar el camarada o sargento primero, Luigi Arimieri, Ar nos cuenta un poquito lo que está ocurriendo en esa organización del de batallón, esa misión que tienen como batallón Caracas para. Hacerle llamado, por supuesto, a todos los reservistas que hacen vida en Caracas. Y bueno, a, desde Radio Rebel d e y g r a d a Popular estamos atentos y complacidos de hacer esta invitación porque sí creemos en la defensa integral de la nación. Y desde la Comunicación Popular y Alternativa están abiertos los micrófonos y la convocatoria. Reiterenos la convocatoria, compañero. Bueno, sí, este.、Eh... Llamando a todo el pueblo venezolano y en particular a los compañeros aquí de la región capital, Caracas y Miranda, para que ingresen los voluntarios, los reservistas al batallón Caracas. Un batallón que es uno de los principales batallones del país, cuya misión es、eh, precisamente el resguardo del alto mando militar del ministro de la Defensa. Nosotros somos una unidad élite, por eso es q que usamos e u la boina r o j a unidad élite de, de la Fuerza Armada. t e m o s una gran misión en estos momentos muy importante, pero también como, como la misma infantería somos. La, básicamente, nosotros llamamos, estamos convocando、pues、a todo ese reservista que quiere de verdad participar, que quiere unirse a nosotros, que quiere defender su país, que siente que puede colaborar, porque aquí nosotros no limitamos la edad, hay que estar claro con eso. Si la persona está físicamente a p t a pues nosotros. Vemos su, su aspecto, su cuestión, su física, y esa persona puede ingresar. Nosotros tenemos personas de 60 años, tenemos personas de 30 años, de 20 años. Siempre va a haber un límite de edad, ¿no? Claro, tenemos un límite de 65, pero, pero、eh, sí hay algún uno, un compañero que tiene más, y sinceramente el hombre es muy fuerte. <risa> pero es así, o sea, es, es estar acto. y... Queremos pues, que participen con nosotros, que nos ayuden, que colaboren en la defensa integral de la nación, que eso ahorita lo más importante. La demostración de que somos un pueblo unido, que queremos a nuestro país, que lo queremos defender.、Eh, hay que ver el ejemplo de Cipriano Castro cuando llamó al pueblo venezolano para defender la patria, que hasta nuestro santo cerebro el, se presentó como voluntario. Eso lo necesitamos, lo、pues, necesitamos a todos y precisamente esa es la convocatoria. Imagínense ustedes, desde 1902, Venezuela no v i o Vía un acto de esto de soberbia, de, de pisar la, como diría el mismo Cipriano Castro, la planta insolente osa pisar suelo venezolano. Bueno, de, la verdad que desde 1902 y el llamado que hizo Cipriano, como usted mismo lo dijo,、eh, muchos ciudadanos se alistaron y hoy día el pueblo venezolano está atento al llamado que hace. Todos los días, todos los días nos hace ese llamado nuestro ministro de la Defensa, nuestro comandante y general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Él mismo nos dice a diario que hay que estar atento y, por supuesto, activado. Es importante porque el llamado es. No solo es para la defensa, sino para que la gente siga haciendo cultura, para que la gente se organice. Y por supuesto, tenemos el 23 de noviembre un nuevo llamado a una fiesta electoral. Donde van a salir las comunas, a elegir sus proyectos. Esta vez parece que van a, estar,、eh, van a elegir de dos proyectos por comuna. Muy importante que participemos y demostrémosle al mundo que esta es una nación totalmente participativa, democrática y en la cual todo el mundo. Mira, hoy mismo estamos viendo en l a p a n t a l l a de v e n e z u e l a Televisión una marcha de la juventud comunera venezolana. La marcha que se está dando aquí en Caracas y la convocatoria que e s t á haciendo、eh, todas las fuerzas vivas de la nación para que nos organicemos、eh, de cualquier manera, empezando por nuestros consejos comunales, nuestra comuna, aquí en la emisora, en cualquier lado podemos organizarnos y, por supuesto, alistarnos para defender esta patria que nos ha dado. Nos dieron con bastante sangre, se derramó bastante sangre para、eh, nosotros ser una nación independiente, una nación en la cual ha dado el ejemplo y que solamente ha salido de, de su frontera para libertar, no para conquistar ni, ni imponer gobierno, s no, no, no, para libertar y sacar imperios de nuestra América. Otra noticia que también nos,、eh, nos vimos por ahí es la de, la, la, el descaro de los, de los estadounidenses.、Eh, la noticia dice lo siguiente: Estados Unidos amenaza con mantener despliegue militar en el Caribe. Marco Rubio、eh, condiciona fin de operación militar en Caribe mientras acusa sin pruebas a Venezuela una escalada que Maduro denuncia como pretexto para una invasión. El secretario del Estado de Washington, Marco Rubio, amenaza、uh, con mantener esta, indefinidamente el despliegue militar estadounidense en el Caribe, condicionando su retirada a un imposible práctico: exese total de narcotráfico hacia Estados Unidos. Entonces uno dice,、mmm, qué descarado de este tipo.、Vale. En declaraciones descargadas de agresividad, Rubio recurrió al habitual libreto de acusaciones sin sustento contra Venezuela, etiquetándola como régimen narcoterrorista. Pese a que los organismos internacionales y la propia DEA desmienten categóricamente dichas imputaciones. ¿Qué les parece? Bueno, un nuevo cinismo de este narco rubio. El señor、eh, que, impuso, que está imponiendo esta agenda. Pero aquí mismo un reporte de la ONU dice que precisa que el 87% de los narcotráficos que tienen como destino de Estados Unidos siguen la ruta del Pacífico, especialmente desde Colombia y Ecuador, mientras que el 8% lo hace a través de la Guajira colombiana. Y en un informe europeo sobre las drogas en el 2025, tendencias y avances se exponen conclusiones similares. Entonces, uno pregunta: ¿ajá, somos terroristas, somos narcotraficantes, según lo, los estadounidenses. ¿Y ellos quiénes son? Allá en Estados Unidos, ¿cómo distribuyen esa droga? No habrá capos en Estados Unidos. ¿Cómo llega, cómo llega tanta droga a Estados Unidos? ¿Será que le conviene al gobierno de Estados Unidos tener zombies? A través de las drogas. Bueno, saque usted sus propias conclusiones. ¿no? Este es Grada Popular y por supuesto vamos a invitarles a todos a participar al 0412-736-0577. Es una importante jornada que, bueno, nos convoca a estar atentos, a estar activos, a participar. Y por supuesto, los reservistas, los milicianos y todos los que queremos una patria libre y soberana debemos actuar y participar. Participar、eh, conjuntamente con las Fuerzas Armadas Nacionales、eh, en un solo pueblo en armas. Vamos a un nuevo tema musical. Mientras colocamos la musiquita, vamos a un refrigerio y volvemos unos minuticos. s e s o e s ¡Palestina, e s o e s e s o e s あ Su y speaking of mouth H パーティー s ー o ーパーティーゴーローパーティーゴーローパーティ t ゴーローパ o テ por eso、ah. 「パパレオ」「パパレオ」「パパレ n パパレオ」「パパレオ」「パパレオ」「パパレオ」「パパレオ」「パパレオ」「パパレオ」「パパレオ」「パパレ La m a g en la zurda, el astro, el ídolo, la leyenda eterna, d i e g o Armando Maradona. ¡Colabana! ¿Creíste que lo habías visto todo? Prepárate porque la historia está a punto de revelarse y de una manera que jamás imaginaste. La Galería de Arte Nacional se convierte en el epicentro de la memoria, donde el fútbol y la historia se encuentran para brindarle homenaje al d 10 más grande. ¡Arrilete p c ó s m i c a Por primera vez en Venezuela llega Diego Vive, una exposición inmersiva donde podrás conocer toda la vida del Pelusa, desde los potreros de Villa Fiorito hasta alcanzar la gloria en el Estadio Azteca. Un evento oficiado por el gobierno bolivariano estará presente de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entrada libre. A partir del 25 de octubre tienes una cita en este espacio que llenará de nostalgia los corazones de los más grandes.、Te、presentaremos a los más pequeños al, al Pibe de Oro. Sí, señores, exposiciones y ferias de libro que tenemos en Caracas. A pesar de la amenaza que tenemos en el Caribe, pero nosotros no nos vamos a parar eso, no nos vamos a a m a r g a r porque pretendan los El hegemón e s t a d o u n i d e n s e venir a amenetrarnos y decirnos que nosotros somos los terroristas cuando ellos mismos han bombardeado tantos países, cuando ellos se las pasan. Ellos viven de la guerra, señores, hay que hablar claro. Y en la canción que estaban escuchando hace poquito, que se llama Para en. La w u r r es decir, para la guerra, pana. Vamos a evitar los conflictos entre naciones. Eso no nos conviene. Conflicto entre naciones, por ejemplo, el peine que nos querían tirar hace días con Trinidad y Tobago, un falso positivo que nos querían tirar、eh, hace poco con una nación. De la cual tuvimos que lamentablemente、eh, cerrar uno de los tratados que teníamos de petróleo, de explotación de gas con Trinidad y Tobago. Y bueno, ya que la primera ministra de Trinidad y Tobago fue hasta Washington a arrastrarse allá con el señor Marco Narco Rubio, bueno, nosotros suspendemos las actividades. Petroleras、y gasífica con la nación vecina hasta que llegue un presidente o pre un primer ministro digno de la nación. Estamos junto al sargento primero, Luis Dick Armier, y nos acaban de llegar unos mensajitos de texto. Pero vamos a recordar los puntos de contacto también de, de nuestro sargento, el cual está haciendo un llamado para todos los reservistas de nuestra capital. Para que se alisten, vayan este sábado a alistarse y a ponerse al día con el batallón Caracas, un comando élite que tiene el batallón Caracas de reservistas, y nos deja un número acá, 0426-817-8378. Repito, 0426-817-8378. También nos llega un mensaje de texto desde el 23 de enero. Nos reportan sintonía desde el bloque 1 del 23 de enero el señor Félix Castro. Bueno, atentos a la grada popular, la cual mismo hoy estamos tratando este tema importante y viendo que también tenemos una rueda de prensa esta mañana de, del ministro de comunas Ángel Prado, donde se dio a conocer que hay más de 65 mil. Hay más, perdón, 36.500 propuestas para lo que serán las elecciones del 23 de noviembre.、Eh, acto que tenemos que, por supuesto, impulsar siempre. Cada dos meses hay elecciones en Venezuela para elegir proyectos de las comunas. Esta vez son dos proyectos por comuna, así que vamos a ponernos las pilas, vamos a, a proyectar y a impulsar nuestras comunas y nuestras comunidades. Para que se creen nuevos empleos a través de los proyectos que podemos meter. Estábamos escuchando también, vamos a estar poniendo temas así, que tengan que ver con la soberanía, lo que tenga que ver con la patria, el llamado, por supuesto, a que paren la guerra ya en Palestina, en Gaza. Venezuela se opone a esa masacre, a ese genocidio que tiene el ejército sionista. ¿Qué opina usted de ese tema, compañero Luigi?、Eh, es horrible lo que sucede en Palestina y que la ONU y ningún país del mundo se pronuncie, aparte de Venezuela y otras naciones que son vecinas, porque ellas también están siendo bombardeadas. Activamente por el, el ejército sionista de Israel están siendo bombardeadas más de cinco naciones, entre ellas eh, eh, lo que es Siria, lo que es Irán, Yemen y varias naciones colindantes al pueblo palestino. No hablemos un poquito de eso, qué opina como. Como reservista y como hombre del ejército, acerca de, esta, de este genocidio terrible que está sucediendo en el Medio Oriente? Bueno, sí es indiscutible que、eh, ha habido un surgimiento a nivel mundial del, del neonazismo,、pues. y se ve en estas facciones como la guerra de Ucrania, lo que está pasando en Ucrania o lo que está pasando en el mismo Israel, donde el sionismo, que es una corriente muy influenciada por el, por el fascismo, pues está.、Eh, Haciendo un genocidio del pueblo palestino, erradicando todo lo que queda de Palestina. Increíble la, el, la cantidad de kilómetros. O sea, la, y que se han arrasado. Y no solo eso, tenemos todas las leyes de, de guerra violadas ahí. O sea, la Convención de La Haya, la Convención de Viena, la, la de Ginebra, todas las convenciones que, en cierto modo, Regulan la guerra, aunque es un acto de fuerza, la guerra tiene ciertas normas y leyes que se establecieron. El día de ayer se cumplieron años de la Primera Guerra Mundial, que fue el 11, terminó el 11-11 a las 11 de la noche de 1918. De ahí se tomaron lecciones que, que se aplicaron para evitar que hubiese ese tipo de masacre, ese d e n o c i d i o la prohibición de ciertas armas que se usan en Israel, que se han usado contra el pueblo palestino. Realmente debemos eso, igual lo vemos en Ucrania, país que hasta 1991 era parte de la Unión Soviética, pero que mucho antes era la Rusia Blanca era parte de Rusia, y que los, los europeos y la OTAN han creído crear como un país para tratar de, de acabar con Rusia. Bueno, lo que pasa es que, en cierto modo, y humildemente, es mi opinión, y de algunas personas con las que he hablado, Este, no estamos, estamos en s s t a m o e una especie de tercera guerra mundial sin las bombas atómicas, claro, pero estamos en una tercera guerra mundial, ya, ya que, en cierto modo, v e r d d a tenemos guerras, conflictos en diferentes partes: en África, en Europa, en Asia, porque tenemos el problema de Taiwán, que es parte de China, eso no se puede discutir. Está un tiro de cañón de, de, de la costa de China, y que un país venga y lleve sus tropas. Y a trate como a nosotros de amedrentarnos llegando hasta nuestras costas, eso es un delito ya de guerra. Pero lo que están haciendo los gringos del Caribe es un delito de guerra y es una masacre. Es lo mismo porque yo estoy buscando la guerra, no estoy, estoy tratando. Aquí el asunto no es tanto como un asunto sin quién manda el país, sino el asunto es qué me puedo coger de ese país y ese es el problema. Sí, ni hablar de que Estados Unidos, siendo un hegemón y en el cual impone a punta de balas su democracia, los, los señores de la guerra, se les puede llamar, tienen más de 300 bases militares. Y como usted dice, están de vez en cuando haciendo ejercicios militares con varias naciones cerca de, la, de Taiwán,、eh, tocándole las narices a China acá, <risa> provocando, provocando un conflicto para que estalle una guerra, porque Estados Unidos le debe la, el alma, económicamente hablando, a China. Como es China la nueva potencia mundial de donde se produce por lo menos el 70% de lo que consumimos, dígase ropa, electrodoméstico, s todo lo que usted tenga en su mano, seguramente tiene de 10 cosas que usted tiene en su mano, 8 son China, para un ejemplo. Empezando por los celulares, empezando por los equipos de sonido. Es increíble la cantidad de, de cosas que se hacen en China y, por supuesto, es una nueva potencia, hay que decirlo, que. No, también se va a defender cuando le toquen las narices, obviamente. Y ellos lo que quieren, por supuesto, es、eh, abrir el mundo al, al, a su nueva alianza, es decir, al comercio mundial. A decirle al pueblo: Mira, sí, vamos a hacer comercio, pero también vamos a mejorarte las carreteras.、Eh, somos p o t e n c i a c ó m o no? Pero no vamos a imponerte una. Imagínese n si cada potencia del mundo, como Rusia y China, hiciera lo que hace Estados Unidos con el resto de los continentes. Tuviéramos, bases, tuviéramos más de 5.000 bases militares a nivel mundial.、Cierto. Y bueno, hoy un país que vive de hacer guerra, porque estos señores se la pasan en esto, los estadounidenses. Y están imponiendo en varias partes del mundo los gobiernos. Cuando no l e gusta un gobierno empiezan a sabotearlo, a, a infiltrar ONG, organización de.、Sí. para financiarlas y poder tumbar un、sí. gobierno. Crean lo que son las revoluciones de colores.、Eh, por supuesto tocan a los jóvenes, empiezan a decirle que su estado es un estado、eh, dictatorial. Empiezan a tocar a los más jóvenes porque ahí está. Como ellos lo hacen con la publicidad, imagínense ustedes、eh, la casa esta de la M grande, ¿no? <ríe> que venden hamburguesas y papitas fritas. ¿no? Ellos imponen a los chamitos cuáles son los juguetes de moda.、Cierto. Ellos imponen a través de. Antes era el cine, ahora son es Netflix y sus redes sociales que nos quieren venir a decir por quién d e b e m o s votar.、Sí. No、¿Qué opinas t e d en comunicación social y, y lo que ha visto este fenómeno del de celular? ¿Y qué le aconseja a los padres representantes de esta nueva adicción que tenemos en la mano? Todo el día los chamos están jugando videojuegos, están dándole like a sus redes sociales. ¿Cómo, cómo, cómo se combate esta nueva adicción, amigo Luigi? Bueno, sí, realmente esto es un vicio. Las personas se han acostumbrado a. a... Y nos referimos al aparato celular. Sí, al aparato celular, claro. Se han acostumbrado a a las redes sociales, se han acostumbrado a vivir en, en, un, video, en un mundo tipo Matrix, una alterna, alternativa totalmente. O sea, hay personas que a veces usted va caminando o van en el metro con el teléfono pendiente y se lo llevan a usted por delante, porque es que están pendientes del mundo que viven, porque su mundo está a través de esta pantallita pequeña y se pierden muchas cosas. Y, y ni hablar de las enfermedades mentales que han creado estas nuevas redes sociales claro, que ma. mantienen a la gente en una zozobra. Sí. En que en Venezuela, que no dicen de Venezuela afuera, cuando viene un turista de afuera dice, pero es que esto no es ni la mitad de lo que me decían afuera, de que Venezuela era peligroso, q e Venezuela. increíble la cantidad de, de cosas que pueden hacer p u e s t a s celulares, ¿no? ¿Cómo nos quieren dominar la mente?、Sí. Es, esa es la, re, la guerra cognitiva, ¿no? Claro, realmente yo veo que. Los jóvenes viven mucho a través del celular, o sea, toda su, su vida social pasa a través del celular. Nosotros que éramos de otra generación, que tuvimos que usar las moneditas para, para comunicarnos, este, vemos esto diferente: usamos, jugamos pelota, hicimos otras cuestiones. No, el muchacho te quede un bebé, un niño, quieren tranquilizarnos, a ya y te voy a dar celular. Entonces, le crea una cierta dependencia a esto. Pero esto es una estrategia mundial, el crear la dependencia, vivir a través de esta felicidad inducida, esta, esta dopamina del cerebro que es el teléfono, ya que eso no sirve. Pues, este, usted tiene que ver la realidad. Fíjese que es más manipulable una persona que está conectada a ciertas intenciones. Yo tengo un caso de una persona que conocí, e x t r a n j e r o con la que estuve hablando, que cuando él llegó precisamente, a como te digo, llegó aquí a Venezuela y me dice a mí. Oye, yo no pensé que eran las cosas así porque yo veía destrucción en Venezuela, yo no veía nada positivo en Venezuela. Y ahora que estoy en Venezuela, nada de lo que veo en las redes sociales es verdad. Me consigo playa, me consigo gente amable, me consigo comida. No, no hay esa, esa destrucción que me dicen. Por eso es que realmente esto es parte del adoctrinamiento que nos tienen en el exterior, porque los norteamericanos están tratando de crear una sociedad como la de ellos. La Sociedad vacía que no que cree en ello. Ahí está lo que le está pasando a los, a los militares gringos, tanto que nos criticaban por la bolsita que si el clay, la cuestión ahí está pasando la roncha. Es que es así y verdad que el que se mete con Venezuela se seca. Tal cual, bueno, ahí nos llega otro mensaje de texto.、Eh, la gente、eh, opinando a través del 0412-736-0577 nos hacen llegar otro mensaje. El señor Marcos Frías, desde la calle Placer en los Magallanes, nos dice que nuestro gobierno no,、eh, no debe dar vuelta atrás. Debemos dar la pelea hasta lo último, rodilla en tierra. Bueno, sí, ciertamente estamos, obviamente, si queremos revolución, tenemos que luchar por una revolución también mental, una revolución donde nos quitemos estos vicios. Son n u e v o v i c i o que nos han creado las redes sociales y procuremos que en las escuelas el celular no entre. Procuremos que cuando el chamo vaya a hacer、eh, deporte, no vaya el celular, porque si no, no se va a concentrar en el deporte. Tenemos que incluirlos y llevarlos, estimularlos a que vayan a los museos, a las bibliotecas, que conozcan parte de nuestros bellos parques que tenemos en nuestras ciudades. Decirle, mira, chamo, el celular. Tú no naciste con un celular debajo de. de, de, la, de la, como dirían que uno nace con una arepa debajo de, del, brazo. del brazo. Pero no. Realmente tenemos que entender que sí, es un instrumento, es necesario, pero debemos también agarrar un libro, hermano. Debemos investigar, debemos tomar notas para que el cerebro pueda funcionar. Si lo echamos, la recomendación que hacemos siempre, Grabo, p a r es que los profesores y maestras o maestros hagan. Les, les digan a los chamos que hagan sus, sus trabajos todos en bolígrafo. Así el chamo investiga, lee en la pantalla, lo pasa, al pasarlo a un papel, se le va a quedar grabado algo. Como dicen por ahí, lea que algo queda ahí en grado popular. Y en Radio Rebelde estimulamos, al menos cada 15 días, recomendamos un libro y lo subimos a nuestro blog, que es Radio Rebelde 915. blogspot.com Donde pueden también conseguir los diferentes programas que se hacen acá de opinión, de deportes, de rock, de todo un poquito. Aquí hay de salud.、Ahí、tenemos una amplia parrilla en la cual los invitamos siempre a seguir la 91.5 FM Radio Rebelde. Vamos a escuchar un nuevo tema musical y volvemos con la despedida de nuestro invitado estelar al día de hoy que nos viene a invitar. ...a Un ejercicio que se hace el sábado. El sábado en, ¿Se el á b a d o s haría en Fuerte Tiuna? Sí, en Fuerte Tiuna,、eh, al lado del Ministerio de la Defensa, que es el Batallón Caracas. Se ingresa por la puerta 2 o Alcabala 2 de, de Fuerte Tiuna, la que va hacia la Academia Militar. Bueno, reiteramos el número telefónico 0426-817-8378. 0426-817-8378. 8378, el mismo es de nuestro sargento primero, Luigi Armineri, que está a cargo de, de esta convocatoria para este sábado. Sí, bueno, este, damas y caballeros, no solamente están, estamos llamando, convocando a caballeros, a, sino damas también. A todos los reservistas. A todos los reservistas. En el caso de l a damas, sí, sí tenemos cierta cuestión que podemos holgar en la parte de, de, de que sean reservistas. Ok, bueno, la convocatabla está abierta. Recuerden los puntos de contacto: 0426-817-8378. Vamos a e s c u c h a d o un nuevo tema musical en la Grada Popular. Este tema que estuvo en boga en el año 2019 a favor de Venezuela,、eh, parte de varios cantantes catalanes. 「かぼるくれしゃんらぽー」 「いつ起きまかれそう」 ブルームのミヨフレタユミキュロイウンガタンドディタンダーパリシアイスウクリマンカーレソメンオブラカボディバタディタンベンガタンデシアドンスパ Música y verdad en cada hogar. Somos la voz de la comuna. Radio Rebelde 91.5 FM. Sí, señores, de vuelta en la grada popular por esta tu 91.5 FM, la radio rebelde de Katia. Escuchaban ahí un temazo musical que nos harían varios cantantes catalanes en apoyo a Venezuela en el año 2019. Vene、eh, Venezuela Volpao, en apoyo a Venezuela. Y por supuesto, el debate que tenemos hoy día y el invitado especial que tenemos. Nos están hablando, por supuesto, de la defensa de la nación. Y esto no es más que la, la guerra de guerrillas que ocurrió en Vietnam, un país digno que en los 60 combatió al ejército más poderoso que ha habido en el planeta, los estadounidenses. En sus películas y series, ellos nunca dan por entendido que perdieron en, en Vietnam. So, siempre salen ellos ganando, ¿verdad? Cierto, cierto. Ellos <risa> tienen una cuestión de que ellos creen que, que ganaron en Vietnam, pero、eh, hace muchos años hablé de, por a l l á en los 80 con, con personas que estuvieron en Vietnam y decían que el primer enemigo del, del, del norteamericano era el clima, pues, el clima y el terreno.、Eh, las condiciones de terreno y clima, ellos decían que eran. Parecía a la Venezuela, aunque las de Venezuela son más rudas en, en, en el aspecto de que aquí hay plantas que, y hay animales que no hay allá y que son venenosos y allá no lo son. Entonces, ellos decían que era más rudo aquí en Venezuela entrenar en esa época que allá ver lo que era Panamá y otras partes, porque sinceramente lo que los afectó fue eso. Además, que el pueblo en Vietnam se unió.、Pues. Recuerde que, que básicamente el Vietcón era el pueblo, pues era una milicia. El ejército de Vietnam del Norte era otra parte del ejército de Vietnam, pero el que se esforzó más a sacar a, a los franceses y a los norteamericanos fue, fue el Vietcompa. Los campesinos, ¿no? el pueblo en armas. El pueblo en armas, exacto. La gente con el fusilito de cerrojo. El, el vietnamita pequeñito agarrando la, de prisionero al gigantesco norteamericano. Sí, ese, ese mismo es. Vietnam es un ejemplo de vida porque ellos fueron también atacados por.、Um... Por municiones o armamento prohibido para la época, sí, sí. lo que llaman、eh, el naranja, ¿cómo es?、Ah, el, el agente naranja. El agente、eh, naranja. Un, un una, defoliante químico, que pro, cancerígeno precisamente. Y precisamente dejaron muchos pobladores enfermos, los estadounidenses allá. Eh, eh, le cabe como que una buena demanda. Al ejército norteamericano, porque eso sí, es sí. prácticamente un genocidio. Claro, un, un, ese producto lo hacía una empresa que e x i s todavía e t se llama Monsanto. Monsanto fabricaba. Claro, la, la dueña. La... Sí, la, una, de, una de las que más invierte en lo que son agro, agroquímicos. agroquímicos. Exactamente, Monsanto hacía ese producto y también colaboraba con otro muy en particular que también se ha prohibido, que es el Napal. Porque r e c u e r d e e que、eh, tanto el químico. La gente naranja, el napal y, y el, los lanzallamas son armas que ya están prohibidas, pues igual que el fósforo blanco. Sin embargo, usted lo ve que ahorita que, que fósforo blanco y todas esas armas las están usando los, los norteamericanos y los israelíes, ahorita en, en, igual que las armas de racismo, todas esas armas están prohibidas, pero ellos no firman las convenciones para poder usarlas. Por eso es que el peligro. Que hay en Venezuela de un ataque sería、eh, que las personas tienen un concepto de que eso va nada más matar a, a chavista, s por, por decir, a la gente que e s favor del gobierno y no lo entiende. Sí, la, los misilinas y las balas Navana p e r s e g u i r a los chavistas. Sí, es que lo que pasa es que. Hay un mal concepto del daño colateral, no, de, de lo que abarca una explosión de un explosivo de, o sea, de, de 500 libras, por decir, una margen de 140 metros de ruptura y, y 600 metros. O sea, si hay un error de, de en la bomba, en la precisión, imagínese cuánta gente puede morir en un barrio. Sí, y lo vemos en, en Gaza, lo que ha ocurrido con este nefasto ejército sionista. De cual, el cual está cometiendo un sionismo y mira, han destruido escuelas, hospitales, han... Han bombardeado y han acribillado a gente haciendo cola para comer. Y, y eso está prohibido,、obvio. La Convención de g i n e r a prohíbe matar al no combatiente, o sea, al civil, prohíbe matar al. Como a, atacar una ambulancia, imagínate. Exacto,、tú. una ambulancia, un personal médico. Es más, el militar que está con el casco, con la Cruz Roja, se supone que no se le dispara tampoco al paracaísta cuando va cayendo. Sin embargo, vemos que todas estas leyes están prohibidas, o sea. Uno no puede pretender con un enemigo así que, que hace esto, pero que las películas se ponen de santico, <ríe> pues que nos vaya a tratar bien. Sí, una cosa es lo que nos venden por las redes sociales, las series, ahora por Netflix, porque ya creo que Hollywood pasó un segundo plano ahora.、Sí. Y vienen ahora por nosotros, pues, por las pantallas de los celulares, vendiéndonos pantallitas de, de estas cosas que llaman streaming.、Es、y streaming. por supuesto, el ejército bolivariano. Y el ejército venezolano se está preparando para, por supuesto, defender la nación. Y es de hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, es una guerra de guerrillas, porque nosotros no podemos esperar que vamos a combatir a un ejército tan poderoso como el norteamericano, porque ellos tienen unos armamentos más certificados.、Sí. No podemos ir de tú a tú. Debemos esperar que ellos vengan a atacar. Obviamente, no podemos caer en la omisión de provocarlos porque no, no tendríamos el poder de, de resistir. Pero p a r a eso está la guerra y guerrillas, que obviamente los reservistas tienen más conocimiento. Muchos milicianos que se están、preparando. también alineando y preparando para. Sí, sí, e verdad. Ya tenemos más de tres meses en. 15 en preparación. 15 semanas, vamos a la s 16. No, 16 ya, ya, ya de la parte de movilización que se ha tenido, sí. Eh, claro, eh, el ejército de todo el pueblo, como decía Mao, esa es la idea, pues.、Eh, no se puede pretender a un enemigo tan grande que se le pueda. Claro. El enemigo tiene, lógicamente militarmente hablando, tiene que tratar de colonizar el terreno y para eso tiene que poner el pie. Por eso es que mi capitán Diosdado de Cabello lo h i c e ellos pueden entrar. Ah, pero ¿cómo van a hacerlo? El problema es que si nosotros tenemos núcleos de defensa en todas partes, de defensa integral en todas partes del país, todos estamos organizados, pues es muy difícil. Además, ¿qué gobierno se puede mantener frente a un proceso de insurgencia?、Pa? Es、sí, mentira lo que dicen personas así como María Corina, que está totalmente desfasada. ¿tú? Claro, e a esa señora, obviamente, nosotros ni la nombramos por aquí, porque bastante publicidad tiene. Y con decir que, que a una persona como ella, que está llamando a la guerra y a, la, y a una invasión, le den un premio Nobel de la Paz, <risa>、eh, Una burla para cualquier ciudadano del mundo. Bueno, el premio Nobel está bastante devaluado de, de hacerlo. tiempo sí, De por sí que el,、eh, Hasta Obama fue premio Nobel. Claro, la... y, y si tú. Cuando bueno, fue uno de los presentes más guerreristas. Sí, y si u s t e d e v e el premio Nobel, fue un remordimiento de conciencia de Nobel. Nobel crea el trinitotolueno, la, la dinamita. Y entonces él viendo todo lo que había matado, porque él lo había hecho con una finalidad, pero terminó siendo una arma. Él en su último momento, ya muriendo, crea esto como para tratar de tener cierta redención. Y, pero las personas que administran esto tampoco tienen redención. O sea que siempre han dado el premio a conveniencia. ¿no? Acuérdense que hasta h i t l e r fue una persona que estuvo nominada al premio Nobel. Mire, ah, bueno, imagínese usted, y salió en la revista Time también. Sí, salió. <risas> o Life. Sí, Life y Time. Bueno, ¿qué le puedo decir? Mira, histórico.、Eh, a una persona que obviamente utilizó armamento también norteamericano en esa época. Y bueno, cuéntenos un poquito cuál es la importancia de la comunicación en los reservistas. Háblanos un poquito. Del área de comunicativa, con,、eh, ya cuando se está en combate o, o, en, o en un ejercicio militar, ¿qué suelen utilizar? ¿Utilizan radios? Utilizan, ¿Qué bueno, medios se utilizan? Este, realmente tenemos que depender, en cierto modo, de las cosas desde lo más primitivo hasta lo más avanzado. Muchas veces nosotros, en, en por lo menos en las, que las acciones de, de infantería,、pues、te, usamos mucho el código de señales, de señas, de mano. ¿verdad? Ese código de mano, o usamos las,、uh, los códigos internacionales, pero en clave, c de por lo menos ECO, FOSTRO, para decir ciertas palabras en, con, con ese código internacional de, de llamado. También usamos, por supuesto, radios, sistemas de computación, descodificadores y cuestiones así, porque tenemos que estar al mundo, pero realmente, ahorita, desde una linterna. A la mano, hasta una computadora, todo se puede usar para comunicar. Pero la principal comunicación, ahorita, q es, u que es esta que usted nos está brindando: es la radio. La ra es la radio que, que no se podría,、eh, ¿cómo se diría? Porque ellos van a sabotearnos, todas las redes sociales, nos van a sabotear las comunicaciones de, en un hecho de que nos quieran invadir. Bueno,、Qué、lo comprobamos、cosas. en el 2002, cuando,、sí. cuando el golpe de abril, que hubo、eh, unas flotas. Cerca de la costa venezolana y estaban saboteando todas las comunicaciones. Claro, sí. Algunos mensajes, esto era lo único que se podía usar en ese momento, me recuerdo claramente. Pero sí, tendríamos. Lo importante es el mando, conducción y comunicación, esas tres C. ¿verdad? Y hay que comunicarnos,、pues、es importantísimo la comunicación. También la organización de, de, de los equipos que, hagan, que produzcan esta defensa. Otro como、eh, reserva militar. Este, estamos, vamos a decir, ya tenemos cierta formación, y eso es lo que se ha buscado en el b o t e o cierta formación del combatiente. Ya uno, cuando ha sido reservista y lo llama a servicio, uno tiene como un chic dentro de uno que ya uno obedece las órdenes y automáticamente se pone en funcionamiento, con poco entrenamiento, lo cual ahorita es muy importante. ¿no? Claro, porque ya la mayoría tienen que tener por lo menos los dos años de carrera que r o、sí, eh, por lo menos militar. han prestado su servicio militar. Algunos son sargentos, como en el caso de mío, i yo s o un sargento retirado, pero llamado a servicio. Entonces,、eh, siempre hay el, el entrenamiento. Y bueno, ayuda mucho en nuestras experiencias personales, que, en nuestras carreras que tenemos. Claro, y aquí estamos hablando también de códigos, de, de, de ciertas maneras. La comunicación siempre va a ser un código, una simbología. Sí, sí de... hay señas a h hay también、eh, códigos en colores, en luces, ¿verdad? Para la comunicación. i n c l u s i v e cómo distinguir a、eh, saber de quién es tu pelotón. s、sí, a l t o y señas, <risa> sí, <risa> es importantísimo. O código de, de movimiento, sí, es, es importante. Eh, en el adiestramiento, ¿no? recuerden que la,、eh, en el periodo de iniciación militar, cuando uno está en el ejército,、eh, en el p r i m periodo de iniciación militar, uno le entrena n para formarlo, ¿le? orden cerrado, lo básico del fusil, orden abierto. Entonces uno se va adiestrando. Después uno pasa al periodo de especialización donde uno aprende a su, a su misión dentro de la unidad donde está destacado, si es artillería, si es blindado, si es paracaidista. Y esa es la formación. Cuando uno ya pasa a la reserva, Tiene eso. Cuando hay una situación como la de movilización que hay ahorita, pues, como llamó nuestro comandante jefe, el presidente Nicolás Maduro, él nos llama a todos nosotros para que nos integremos a la milicia y a, la, y a los batallones. Precisamente para eso, ¿eh? porque para colaborar con la defensa integral de la nación. Eh, nos escriben por acá otros mensajes de texto, nos d a n saludos, nos dicen Fran Morales de Propatia en la calle 6, excelente invitado y q u e bueno el ejercicio del día sábado. La, él pregunta que él tiene 56 años, que si puede asistir al mismo. Sí, como no puede asistir. Mire, básicamente, si usted se siente físicamente a esto, pues ú n o s e l o Mire, nosotros tenemos varias misiones dentro de la, de la reserva militar. Muy importante que podemos cumplir tanto unos más jóvenes como otros que estamos más viejos. Es importante el esfuerzo de todo. Mire,、eh, es muy bien sabido que cuando hay la movilización de todo el pueblo, significa muy, es muy importante para la guerra. Fíjese este factor: porque hay gente que denigra de nuestros compañeros de la milicia bolivariana, los vie esos viejitos que andan por ahí. Que, bueno, mire. Si yo tengo cinco, si yo necesito una persona en combate, yo necesito ocho personas que apoyen a esa persona. Personas, dos personas que lo ayuden médicamente, dos personas que lo ayuden con su comida, otro que le s den munición, que le den abrigo, que le den transporte, ¿eh? que、eh, t i e n e n ciertas necesidades. O sea, ese es gran esfuerzo. Una lo, logística、no. completa, integral. Claro, ese apoyo lo puede dar toda la milicia. Y eso es importante. Es importante. Igual el reservista que está más viejo, que está más joven. En este caso, el reservista, pues, p u e s e s es e parte de él. pues Él puede ayudar en el batallón. Tal vez no pueda combatir, pero puede ayudar. Mire, voy a llevar la munición. Mire, voy a, voy a hacer, ayudar c e r a con la comida. O voy a hacer cualquier cosa.、Eh, voy a ayudar con la mecánica de uno de los vehículos. O manejar uno de los transportes. Claro, el conocimiento está. El conocimiento está, porque cada hombre. Se, se, se multiplica. Exacto. Es importante, pues. Tanto nuestros compañeros, que yo, yo respeto mucho de la milicia de boliviana, que ahí hay muchas personas que están satanizados por la gente sí, porque no, y, y banalizados.、No, y no debe ser, porque esas personas están、eh, exponiendo su vida. Mire, mucho del que le dice ese viejito, ese", es, eso que no, no van a, es mi opinión, pues, esa persona es porque no tiene la capacidad de enfrentarse a ese problema. Mire, el, el valiente no es. El que va, se lanza y ataca, no porque sin razón, sino es el, aquella persona que sabiendo que está corriendo un riesgo y sabiendo que está haciendo algo p e l i g r o s o ese es el héroe, ese es el valiente, porque ese está en el frente y ese es el que nosotros necesitamos. Así mismo es, mira, no s llega otro mensaje de texto, el 0412-736. 0577, nos escribe el señor Fermín Guerra desde Perebonalde. Nos coloca que es muy buen invitado y que bueno que nos dé estos t i p s y alertas, por supuesto. Desde Radio Rebelde y g r a d a Popular agradecemos siempre la participación de todos los que vengan a nuestra emisora a hacer el llamado, por supuesto, para esta actividad que va a haber este sábado y, por supuesto, es ellos, lo e l Batallón Caracas, que son los reservistas. Eh, soldados que ya le dieron a la patria parte de su vida y otros se están volviendo a alistar por el llamado、sí. y la amenaza que tenemos en el Caribe. Vamos a reiterar entonces el llamado para este sábado y la despedida y sus últimos. ¿Consejo que le pueda al pueblo venezolano, amigo Luigi? Bueno, muchas gracias, señor Javier, por su invitación a su excelente programa y aquí a Radio Rebelde. Bueno, nosotros, desde el Batallón Caracas, pues hacemos un llamado a tanto a las damas como a los caballeros que quieran u n i r s e a nosotros este fin de semana y el otro fin de semana en el Batallón Caracas para el alistamiento, pues, para colaborar con la defensa integral de la nación. Le reitero que queda por la entrada, por la Alcabala 2. De Fuerte Tiuna, la que hacía el patio de las academias, por ahí, y queda al lado del Ministerio de Defensa. Nosotros somos el batallón que hace la guardia y custodia del Ministerio. Bueno, gracias y. Bueno. ¿Reiteramos el número? Ah, Bueno, mi número es、sí. el 0426-817-8378. Y estoy a su orden, las personas que me quieran dejar mensaje por WhatsApp, estamos a la orden. Bueno, ahí, ahí reiteramos el llamado a todo el pueblo venezolano a organizarse. Por supuesto, Eh, también a celebrar, mira, ahí está la gente celebrando, está la gente en marcha, la gente celebrando que hay en Caracas y en varias partes de nuestra nación. También comenzó lo que es el teatro venezolano. Desde el día de hoy se i n a u g u r ó de una vez、eh, varias de las obras y, por supuesto, invitarlos también a asistir a los museos, a las galerías. Y con eso vamos a venir en el próximo corte. Agradecemos la. la Por supuesto, la, la visita de nuestro、eh, sargento primero Luigi Armirelli, de, de quien es, es parte del batallón Caracas de los reservistas, y el llamado que hace a todos los compañeros que quieran ir a estos ejercicios y a estas convocatorias que están. Haciendo nuestros compañeros reservistas. Más un nuevo tema musical. Volvemos cuando ya son las 3 con 18 en este jueves 13 de noviembre por la Grada Popular. Cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, c Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Cum, cum. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviendo en pucheros ンパンパンパンパンパ m a que sube, a ン i s o ンパンパンパ e パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン s ンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパ t パンパンパンパンパ lings sustent a く a m u j す。 フロリンルフロー、そういえば。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 Sí, señores, asistir a la Feria del Libro, la cual se extendió una semana más. Estaba pautada hasta el 10 de noviembre, perdón, hasta el 20 de noviembre, pero se va a extender una semana más, ocho días más. Interesante que desde la Alcaldía de Caracas y el Ministerio de la Cultura se unan para dar a conocer y estimular la literatura, cosa que debemos. Hacer a diario con nuestros familiares, amigos, estimular de nuevo la literatura. Que se vayan alejando un poquito del a el nuevo vicio que son los celulares, lo que son las redes sociales o los videojuegos. Tú veas a la gente como zombie n la calle. Esto es g r a d a popular por la 91.5 FM cuando ya tenemos las 3.25. r e c o r d a l e s también. Que en nuestro Parque el Oeste, en e lo l que es el Museo Jacobo Borges, en la sala 3, se está exponiendo arte en la vía libre de nuestro amigo Marco Arrieta, el cual nos dejó hace dos años y medio ya de su despedida. mejor Salió a, a mejor plano. Este artista plástico, e l mismo era grafitero, pero también colaboraba con. Con la movida del hip hop, y por supuesto, su arte está plasmada ahí en la sala 3 de Museo Jacob b o r g e s Les hacemos la invitación para que de martes a domingo, durante estos dos meses que quedan, por ejemplo, noviembre, va a estar hasta el 31 de enero, esta exposición Arte en la Vía Libre. Importante exposición. Ahí tenemos una de nuestras、eh, de las obras, es una pancarta que te va a recibir sobre el Día de la Resistencia. e s e nos lo colaboró Marco hace años para un, una emisora allá en el 23 de enero. Pero una bonita pancarta y también tiene más de 20 cuadros expuestos. Así que llégate, c o n o c e un p o c o lo que era Marco y por supuesto. Te vamos a estar reiterando la invitación para los diferentes conversatorios que se va a tener acerca del arte que tenían Marcos y lo que es hip hop.、Eh, vamos a tener presentaciones también de, de danza, del hip hop y, por supuesto, cantantes ahí playando y dándole duro al, a la lírica, ¿no? Porque los hip hop, pero se dan duro en la pista. Eh, vamos a hablar un poquito del deporte. Ayer comenzó、eh, lo que es la,、eh, el torneo Evolution de futsal en el Poliedro de Caracas. El mismo se está realizando. Es、eh, un torneo de la zona norte de la Convenbol donde participan las naciones eh, eh, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Se están enfrentando los equipos sub-20 y las selecciones mayores en el Poliedro de Caracas para ver quién sale campeón de la zona norte de nuestro continente para después enfrentar a Brasil, e el mismo es el actual campeón de la zona sur. Y por supuesto, invitarlos a todos a seguir este torneo. Lo mismo se está pasando por varios canales de YouTube. Eh, sobre todo el de la Convenbol, ahorita mismo se debe estar jugando en el poliedro uno de sus encuentros. Vamos a Venezuela hoy jugada contra Perú. Ayer tuvo dos victorias Venezuela ante las selecciones de Colombia. El equipo sub-20 ganó, si n m á s no me equivoco, un gol por cero. Vamos a buscar los resultados. Evolution. Evolution de Comenbol. Ganamos los dos encuentros, lo cierto del caso. Importante arranque de la selección nacional en este torneo、eh, que es sub-20 y también es mayor de futsal.、Mm, un deporte, como todos saben, es un deporte que nació、eh, a raíz de que no se podía jugar en las naciones. Por el clima, que si había nieve y todo aquello, y por supuesto, nosotros apoyando al futsal, porque para nosotros el futsal original no lo maneja la FIFA, lo maneja la Asociación Mundial de Futsal, la misma,、eh, donde Venezuela fue campeón mundial en el año 97. La segunda vez que Venezuela、eh, queda campeón mundial en un torneo de deporte en conjunto. Bueno, y efectivamente. La selección sub-20 Venezuela ganó un gol por cero a Colombia el día de ayer. Y más tarde se le ganó dos goles por uno con la selección mayor en el poliedro de Caracas. Seguidamente jugó Brasil contra Ecuador. En la mayor aplastaron cuatro goles por cero a Colombia, ¿no? A Colombia. Y luego. a Ecuador, perdone. Ecuador, lo que hace es que la bandera de Ecuador se p a r e c e bastante a la de Colombia. Brasil 4, Ecuador 0. En, en lo que son el equipo mayor. Y en la sub-20, Brasil 6, Ecuador 1. Y para el día de hoy,、eh, Venezuela jugada contra Perú. Importante, y por supuesto, vamos a compartir l e s también un audio que nos envió nuestro colaborador, el hermanito. Nos envió un audio, y por supuesto, vamos a colocarlos para que todos puedan disfrutar de una, un consejo que nos manda uno de los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol Sala, el mismo. Y también es una invitación para que todos practiquen el deporte. Obviamente, desde Grada Popular y Radio Rebelde, estamos estimulando la práctica y la enseñanza. Alejarnos un poquito de lo que son las redes sociales. Vamos a escuchar lo que nos dejó nuestro amigo Cristian Córdoba, tomando un audio de uno de los jugadores de la Vinopinto de c u l t u a l Popular le pedimos a Víctor Carreño que envíe un mensaje en prueba de animar a los que juegan futsal para que sigan esforzándose en su profesionalización. Bueno, este, Por acá le habla Víctor Carreño,、este、los invito a que sigan el camino del deporte, que es un camino bonito y que con sacrificio pueden vestir esta camisa. Gracias. Bueno, ya escuchaban. Una invitación a todos los chicos a esforzarse para, por supuesto, vestir la, cami la casaca nacional, la Vinotinto. Que bueno, algunos、eh, la apoyan, otros no tanto, algunos muchos o muchos decepcionados a raíz de la vergonzosa eliminación <ríe> en la e l i m i n a t o r a del Mundial de Fútbol y, por supuesto,. ¿Qué le te puedo decir? Muchos estamos decepcionados, pues. Pero hay otras vino tinto. Tenemos la vino tinto del baloncesto que si va a los mundiales. Tenemos la del béisbol que siempre defiende y saca de frente al deporte nacional. Y la del voleibol que está resurgiendo. También recordarles que、eh, empezó la final. Se jugó el sábado pasado fin, el primero de la final, el, el partido de ida. Entre Titanes de Guanare y Trujillanos de Valera se jugó en Guanare y ganó de visita Trujillanos dos goles por uno. Y se definirá este sábado 16 de noviembre a las 3 de la tarde en Trujillo、eh, con un empate. Trujillo sería campeón, pero si Titanes llegara a ganar 1 a 0 o 2 a 1. Sería el nuevo campeón. No, empataría la serie. Iríamos a penales. Así que estén atentos por、uh, las 3 de la tarde. Este sábado 16 se va a jugar el partido de vuelta. Por la final de la Liga f o o t b a l 2 para subir a primera división entre Trujillanos y Titanes. A las 3 de la tarde lo está pasando b e n e v i s i ó n Canal 4. Y también lo estará pasando FIFA Plus. Y el canal de la Liga f ú t b o l en YouTube. A su vez, también hoy jueves 13 de noviembre se va a estar jugando el, cuatro, el cuarto encuentro entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes a partir de las 7 de la noche. El, por supuesto, estamos pendientes también de la participación de los 16 sábados de final. Del Mundial U17 que está jugando Venezuela, sub-17, Venezuela va a enfrentar a Nor Corea, es decir, a Corea del Norte, este sábado, dentro de dos días, el sábado 15, vamos a estar jugando a las 11 y cuarto, hora venezolana, en este Mundial de, de Fútbol、eh, que se está jugando en Qatar, U17, donde Venezuela se juega la vida contra Nor Corea del Norte. A las 11 y cuarto de la mañana vamos a estar ligando. Y por supuesto, invitarlos a asistir al Poliedro para que vean estos encuentros.、Eh, que las entradas, creo que están en, en 3 dólares, si más no me equivoco. Y hoy comienza también el, teatro, el Festival de Teatro Venezolano. Desde, desde hoy, 13 de noviembre. A partir de las 4 de la tarde, dentro de un r a t i c o en el Teatro Bolívar se estará. Haciendo la inauguración de este、eh, Festival de Teatro Venezolano con la obra Los Hombres de los Cantos Amargos, donde en el Teatro Bolívar, en la Plaza Bolívar de Caracas, antiguo cine rialto, si más no me equivoco. Y también para nuestra parroquia, para la parroquia a z ú c a r e s decir, para Katia, en la Casa del Obrero se va a estar realizando. El día 15 y 16 se va a estar presentando la, oro, la obra Aquiles, el último juglar. Así que, 15 y 16 de noviembre, Aquiles, el último juglar, a las 4 de la tarde en la casa del obrero. Asimismo, del 18 y 19 de noviembre, a la misma hora, a las 4, pregones en Paita. ¿Dónde? En la casa del obrero. También tenemos la obra Jardines en el Lídice. Eso va a ser el 21 y 22 de noviembre en el, la Casa Lorero de Pro Patria. Así que no tienes excusa para asistir al teatro totalmente gratis. Eventos que, por supuesto, te trae el gobierno bolivariano y la, el Centro Nacional de Cultura、eh, de Teatro. Pueden ver el resto de las obras de este Festival de Teatro Venezolano en su Instagram, el cual es arroba cnteatro-b. Y vamos a estar reposteándolo en nuestra cuenta arroba grada popular punto rr y probablemente también el,、eh, todo el cartel en arroba radio rebelde 915. Las diferentes obras se van a estar utilizando. Varios teatros de nuestra capital. Por supuesto, en el Horacio Peterson de la UNEARTE. Va a estar también el Teatro San Martín. Va a estar el CERAR, que está en Altamira, el Centro de Estudio Latinoamericano Rómulo Gallegos.、Eh, y la Serpiterna. <risa> Eh, Teatro Nacional va a estar también a la orden de este festival de Teatro Nacional en el mismo también el que siempre recomendamos aquí, ¿no? El Teatro Alberto de Paz y Mateo en la sala Roman Chalvo se va a estar efectuando la quema de Judas mañana 14 y el 15 de noviembre totalmente gratis a las 6 de la tarde. Y el índice de una máscara, otra hora teatral, el 17 y 18 a las 6 de la tarde, totalmente gratis en el Román Chalbó del Teatro Alberto de Paz y Mateo, que está ubicado en Las Palmas, en la avenida Los Manolos, con diagonal a la avenida Andrés Bello. Te puedes bajar en Colegio Ingeniero y subes caminando unos 150 metros aproximadamente. También recomendarte que vayas a la sala, una nueva sala que aperturaron, se llama Complejo Cultural Guayana Esequiba en la Avenida Los p r ó c e s e s de San Bernardino. Ahí la programación van a estar el 15 de noviembre a las 5, el sueño de Toto y luego lo van a estar presentando el 16 de noviembre, es decir, domingo a las 3 de la tarde. El sueño de Toto y cuarentonas en cuarentena el 20 de noviembre a las 5 y el 21 de noviembre a las 3, es decir, sábado 20 y domingo 21. Tiene diferentes horarios: a las 5 de la tarde, el, el sábado y el domingo a las 3.、Eh, este complejo cultural Guayana Esequiba, ubicado en la Avenida Los p r o c e r e s de San Bernardino, es una nueva sala que están habilitando desde. El Festival de Teatro Venezolano. Hay que irlo a visitar para conocer esta sala. Yo no sabía de la existencia de este teatro Alberto de Paz y Mateo y fui a conocerlo. Y una sala que se había inaugurado ya por allá por los, la década de los 50. Interesante conocer las diferentes salas donde se hace cine y teatro en Venezuela, en Caracas y por supuesto.、Eh, Dar a conocer las diferentes obras que se van a estar realizando todos estos días. Por ejemplo, en el Teatro Ali Gómez García, que está ubicado en La Vega, también se van a, van a, vamos a tener obras de teatro. El 14 y e l 15、uh, se va a dar la obra Olvidado de Antonio Machuca, 14 y 15 a las 4 de la tarde. Y la obra Menguada a la Hora del Grupo Acción. Se está efectuando el 17 y 18 de noviembre a las 4 de la tarde en este Teatro a l i Gómez García, que está ubicado en La Vega. Asimismo, la obra El valiente campesino general Ezequiel Zamora y sus grandes amores del Grupo Repertorio Escénico Caracas. El 19 y 20 de noviembre a las 4 de la tarde y la obra Espérame en el cielo con café de Suricato Teatro. Que Son de Amazonas el 22 y 23 de noviembre a las 4 de la tarde, totalmente gratis. En, esta, en este teatro humilde que está ubicado en La Vega, llamado Teatro Ali Gómez García. Así que no hay excusa. Tenemos todas las notificaciones a través de arroba CN Teatro guión bajo Venezuela. u s t e d buscan Instagram, coloca ahí Compañía Nacional, Nacional de Teatro de Venezuela y lo pueden ubicar. Fácilmente vamos a un nuevo corte musical en la grada popular、eh, um, y volvemos con la agenda de lo que serían las, las, los a s las talleres y cursos que siempre d i t a m o s que siempre recomendamos aquí en nuestra grada popular. カモセンテナドスバコテラポーレスコ a ロスポー SANGRE テラベダトーブスカロレステペトーレオマラボトンドアマステラスオパソマララガタアゴメステラスドーシャ e ル a ムリラリカンファサンギュウェステラミスウェンチカポリウェンチカポリウェンチカラディリキナボステレスドオミノルスケブレラシンフラバケロステラステロ r i b u n o ディビ p a ン a b r a SAGRADAS a ラ g セ m e ス t o s グメ i m スイン n ジ b l e s オキテンテンチューポーデマシャドコミュティブルアシンコードパニオノサンテンノスフュシブルエンタネルロクラスウェイナンセキュリンメンティブルエンシャンマデノスフュシブルエンシャンマノデノスフュシブルエンシャンマノデノスシャンマノノフシブルスエンシャンマノデノスフュンシャンデノスフュブルスエンャマノデスフシル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 A partir del 25 de octubre tienes una cita en este espacio que llenará de nostalgia los corazones de los más grandes. Presentaremos a los más pequeños al, al pibe de oro! oro. Sí, señores, ya sabes. No dejes que te lo cuenten. Acércate a la Galería, galería de Arte Nacional para esta i m p o t a n t e Importante exposición sobre el PIB e de oro y, por supuesto, también asiste al e Festival del Libro de Caracas que se va a estar realizando hasta el 28, fin de mes. Ya estaba pautado que terminara el 20, pero no lo extendieron una semana más. Excelente decisión de parte de las autoridades del Distrito Capital y de la Alcaldía de Caracas. Vamos de una vez a darle los talleres y cursos que siempre solemos darles acá en Gran Popular, que le recomendamos siempre a nuestros amigos de la Escuela de Comunicación Popular, Yanira a b o r n o s que son de la Fundación Ciudad Caracas, una fundación que lleva n el semanario Ciudad Caracas y en el mismo han realizado una serie de talleres. Nos están convocando para los cursos. Que quieran aprender un Excel básico los días 17, 19 y 21 de noviembre, d ó n d e queda la Escuela de Comunicación Popular j a n i n a Borno en el edificio Gradillas, diagonal a la Plaza Bolívar de Caracas. Así que no tiene pele,、Entonces、se va hacia allá hasta la Escuela de Comunicación Popular, sede de la ciudad Caracas, un diario de la alcaldía. De Caracas, el mismo está editando este taller y uno de técnica de locución y oratoria que será desde el 17 al 21 de noviembre, desde la 1 de la tarde a las 4, de lunes a viernes. Esto tiene un costo, un costo de colaborativo de 5 dólares a BCB. ¿Cómo te puedes comunicar con ellos? Facilito. SPYA. O mejor, el 0412 141 8247. 0412 141 8247. En el mismo le van a dar información acerca de los talleres que ellos dictan.、Eh, y para los días también 17 y 21, matemáticas preuniversitarias 2. Así que no hay excusa, también puedes buscarlos por arroba c i u d a d c c s En el mismo te dan la información. Más rápido es por el WhatsApp 0412 1441 8247. O escuela de comunicación ya gmail com. Asimismo, eso tiene un costo, por supuesto, de colaborativo de 5 dólares a Banco Central de Venezuela. Y asimismo, nuestros amigos de la Escuela de Comunicación. escuela de mediosince, escuela de mediosince en Instagram. Van a editar una serie de talleres. Por ejemplo, hoy arrancaba el de herramientas para actuación en cine. Pero como usted es precavido y sabe que hay que hacer las cosas con tiempo, <coughs> te tienes que dirigir a Instagram, escuela de mediosince, que es totalmente gratis. Y va a empezar. Un taller de creación cinematográfica. Aquí nos colocan que pues,、eh, se va, te van a enseñar a filmar con tu celular y a editar películas, desarrollar una historia y un guión, dirigir a los actores, manejar la iluminación y la cámara, editar tus películas. Distribuir tus películas en línea y en festivales de cine. Así que la formación es totalmente profesional, gratuita y es presencial en Caracas. ¿Dónde queda la escuela de Medio j i n c e en la Avenida Nueva Granada, en el edificio j i n c e piso 7? Esta creación, de cinema, cinematográfica,、eh, creación cinematográfica, este taller se va a estar realizando del 17 d al 21 de noviembre, así que estás a tiempo de inscribirte. Te vienes acá al perfil de a a r r o b escuela de mediosince y ahí tienes un enlace para llenar tu información y que te llegue, por supuesto, la, la confirmación de que tienes un cupo apartado, es totalmente gratis. Ellos a su vez también nos invitan a una, un curso llamado Introducción a la Locución que se va a estar realizando del 17 al 21 de noviembre en la Avenida Nueva Granada, en el piso 7 de Misa. Así que tienes esta información importante para que la distribuyas entre todos tus amigos y amigas y haga, te hagas cada día. Mejor comunicador, por supuesto. Ellos siempre están dictando diferentes talleres que te van desde de introducción al diseño de personaje s y dibujo, operador de cámara para televisión, introducción a l o c u c i ó n、eh, oratoria, edición de video, redacción digital. Entonces, lo que tienes que estar pendiente o poner en tus notificaciones lo que es arroba escuela de medios. Ince. Así que no hay excusa para no hacer un taller, un curso totalmente g r a t u i t o con los amigos del de e INSE. A su vez, tenemos, por supuesto, reiterarles que en nuestra parroquia v a a estar también las obras de teatro que se v a a realizar en la, en la casa del obrero INSE. De Pro Patria, en la misma tenemos estas importantes actividades que se van a realizar desde el 15 de noviembre en la Casa del Oreo. Por ejemplo, el 15 y el 16 a las 4 de la tarde, hasta Aquiles, el último juglar. Y el 18 y 19 de noviembre, pregones en Paita a las 4 de la tarde también. Jardines en el Lice, 21 y 22 de noviembre, a las 4 de la tarde, d ó n d e en la Casa del Obrero de Pro Patria. Estamos ya por culmin culminando nuestro programa, donde estuvimos abordando, por supuesto, la defensa de la nación. De invitado especial nos acompañó el sargento segundo Luigi Pérez. Armieri, al cual le agradecemos su contribución a, y que tenga el tiempo en plena operación que está realizando el ejército venezolano. Te, hay que recordarle al pueblo venezolano que desde hace más de 15 semanas el ejército está movilizado para la defensa de la soberanía nacional y desde Grada Popular y Radio Rebelde, por supuesto. Estamos atentos para comunicar y multiplicar la información de nuestro ejército nacional. Agradecerles todo por la colaboración, por su interacción y, por supuesto, invitarlos para que siempre acudan a los ejercicios militares, los reservistas que. Nuestro amigo Luigi Armieri nos dejó el teléfono 0426-817-8378 para que este sábado asistan si eres reservista y te unas al batallón Caracas. El mismo hace vida en Fuerte Tiuna. Así que. Nos escuchamos el próximo sábado desde las 7 de la noche en la grada popular original, porque esta es la de los jueves que salimos desde hace más de dos meses ya. Llegamos a la d i r e c c i ó n de esta estación: Juan a r t e a g a la coordinación de producción, Jesús a r t e a g a la coordinación de educación, cultura y deporte, el profesor Oscar Torres, quien estuvo en la producción y conducción. De este espacio llamado l a b a Popular, tu amigo Javier Xavier. Vamos con este excelente tema musical y lo s invitamos a escuchar esta noche a la gente de Cultura Rock.